nadie quiere estar en esa situación eh, así que por suerte se cumplió el objetivo de, de salir de esa pelea por la permanencia y ahora está el objetivo de, de soñar con un playoff bueno playoff que ahora depende de ustedes también no porque ya tachan la palabra playoff y pueden pensar a ir por el campeonato sí sí ahora el objetivo más que el campeonato es entrar a playoff tenemos dos juegos en cual uno es de local eh, y metiendo el de local tenemos grandes chances de, entrar, de met, colarnos en playoff eh, y sería un gran objetivo ya que Boca hace dos o tres temporadas que no, no entra a playoff así que sería algo lindo Con lo conseguido en Caballito el otro día en suplementario la victoria de hoy, la mejor semana de la temporada, ¿no? No, hemos tenido varias semanas así de, de meter dos juegos seguidos no hemos conseguido tres en fila, creo que es la deuda que tenemos pendiente a lo largo de la temporada vamos a ver si logramos ese objetivo ahora con el olímpico acá pero la importancia de todos los triunfos no tienen, no tienen el, el mismo, la misma comparación ¿no? no, no, no en ese sentido la importancia no, con este te asegurabas realmente que salías de la permanencia pero siempre cada partido es importante siempre decís el próximo y el próximo es importante y el próximo, ahora el próximo es importante para la playoff y sería el más importante del año porque eso le da boca a la posibilidad de volver a a estar en el, en el ruido de la liga, así que vamos a ver si lo logramos. Bueno, hoy tuviste que guiar a, al equipo porque nuevamente fue baja Martín Simán y jugaste 37 minutos, 22 puntos goleador, pero lo que quemaban esas pelotas, primero el triple y después los libres. Sí, sí, sí, la verdad que mucha presión, pero bueno, es lo que decidimos de chiquito, así que se disfruta, se disfruta mucho y más cuando las cosas eh, salen bien, así que nada, contento. Bueno, y me imagino además con un tinte especial, ¿no?, por lo que estás viviendo personalmente. Sí, sí, alguna situación especial, eh, le mando un cariño a mi viejo, estamos pasando ahí un, un temita eh, importante, así que le mando un beso grande y este juego para él.